¡La Manada! Bienvenidos hoy una vez más a un programa de La Manada. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, pero somos como pocos acá en el estudio hoy. Eh, bueno, te cuento que me acaba de llegar un mensaje de Mari. Sí. María está eh, en algún lugar del planeta... No me reveló dónde, pero me dijo que estaba teniendo unas experiencias muy buenas que hoy no venía. ¿Cómo? ¿O sea que ot otra vez se quedó o varada o de viaje por algún lado? ¿Viste cómo es Mari? Es un poco impredecible. Calculamos que llegó hoy a la mañana, no tuve noticias. no Se ve que no tenía mail, está en un lugar que no tiene mucha comunicación. Me llegó un mensaje de WhatsApp. Imagínate, la única el único modo de comunicarme con ella me dijo, estoy bien chicos, no se preocupen. Tengo un montón de material para la semana que viene. Armen el programa con los bloques extras. Así que. Para mí, que se subió al avión equivocado, o tomó un micro, o un tren distinto del que tenía que tomar, y terminó un destino que ni ella conocía. Bueno, así que nada. Bueno, tengo, tengo un par de, de, de cositas extra para agregar al programa que van aparte, a estar muy buenas. Aparte del viaje a, a, a Bolivia, ¿tenés algo más para comentar? Sí, sí, lo que te dije de, de que estuve armando como nota de la experiencia relámpago en la, en la isla de Turismo Aventura. Así que bueno, oh, bueno, en la mesa 1 podemos hablar un poco de eso. Buenísimo. Bueno, le queremos comentar a la audiencia que como siempre, eh, si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer eh, escribiéndonos a nuestro mail, la lamanadaviaja.gmail.com También pueden seguirnos a través del blog, que es eh, lamanadaviaja.blogspot.com.ar y está el link también de Facebook, que es manada Viaja. Y también para los que nos quieren escuchar directamente en vivo por internet, pueden hacerlo a través del sitio web de la radio, radionautafm.wordpress.com. Bueno, ahora unos minutitos, un poco de música, un poco de presentación y ya volvemos. Felicidad ya es nuestra. ¿Por qué llegamos aquí y nos volvemos viajeros? Santi, me quedé toda la tanda pensando de qué experiencia te privaste de contarme, porque yo te encontré en La Paz, bajándome del, del avión, me, vos me dijiste no, no, no viajo con vos, me encuentro allá porque tengo un viaje previo y ahora me decís esto, a ver Bueno, la cuestión, yo entiendo que la cortina de la mesa ya es de música de, del Altiplano, de, de Bolivia. Sí. La cuestión es que, viste que conseguimos una promoción para el programa con unos contactos que tenemos con una isla del Pacífico que hacen eh, turismo aventura. Sí, no, pero yo ni dije que no, que era muy extremo eso. Bueno, fui, fui. ¿Cómo que fuiste? A... Sí, Pero... sí, muy interesante. Además querían que promocionemos en el programa el tema del turismo aventura, del de contacto. Nos, nos regalaron directamente los pasajes, así que no, no podía perder la oportunidad. Y logré el transbordo y demás para ir directamente de ahí a Bolivia. La cuestión es que cuando llego al lugar me piden un certificado, algún tipo de documento de para poder acceder a la isla, eh, de que sabía nadar muy bien. ¿Y cómo hiciste? sí? Si... vos odiás meterte al agua bueno, ahí es, ese es el tema yo básicamente no iba para participar de las actividades extremas sino nada, para hacer una, una nota este, una, una entrevista a la gente que organiza el evento y demás y, y nada, me dijeron que no, que no importaba que no importaba, que tenía que saber nadar que tenía que estar preparado para, para todas las, las capacidades todas las, las situaciones a las cuales me iba a enfrentar ¿Y sabes lo que conseguí? Viste que a mí no me gusta mucho meterme en el agua, no me gusta mojarme. Para Con nada. Conseguí un certificado a través de un curso de nado en seco. ¿Cómo? ¿Nado en seco? ¿Qué es eso? Es muy bueno. Es lo último. ¿De dónde sacaste eso? Es una técnica que aprendí a nadar sin siquiera mojarme. ¿Pero qué te encontraste? Sin meterme en, en el agua. Está, eh, ¿Fuiste a un... ¿A dónde fuiste? ¿Fuiste a tomar clases a dónde? No, no, no. Lo hice por internet. A, a ver, aprendiste a nadar por internet Exactamente Y te dieron un certificado de eso Sí, sí, eh, porque obviamente eh, Con mi cámara, la cámara de mi computadora Me filmé, eh, filmé los movimientos Como los ejecutaba y me mandaron Un certificado en PDF totalmente válido Que me habilitó Vos imaginate, driveSwim.com Es un, un sistema totalmente Nuevo este, En lo cual aprendí todos los estilos Pecho, espalda y sin tener que Meterme en el agua Entonces, con eso pude acceder a, a ir a la isla, a hacer las entrevistas y todo. ¿Y Pero, ¿Da resultado eso? <ríe> te voy a contar la anécdota. Lo más gracioso fue que a la isla había que ir en, en barco. Y como había olas muy grandes en la zona de la costa, el barco no llegaba hasta un puerto, sino que bajabas a un gomón y en el gomón te acercabas hasta la, hasta la playa donde estaba el campamento y demás. Vos imaginate lo que fue cuando estamos en el. Tres, cuatro personas que íbamos en el pequeño gomón. Eh, tenemos que atravesar la parte de las rompientes sí. de las olas yo que imaginaba que la, la, la lancha iba a ser una especie de surf y se iba a acercar tranquilamente hasta la playa bueno, una ola muy grande vino y nos dio vuelta el gomón <risa> me encontré totalmente sumergido dando vueltas en el agua y dije, bueno, el momento para aplicar las técnicas de dry swim y no, obviamente, primero ya estaba desesperado por el agua, salada incómoda, todo mojado no me acordé nada, no me acordé de ninguna técnica no me sirvió para nada en el momento hiciste? hice la técnica perrito la técnica tratar de zafar en el momento de nada, de subir a la superficie hasta que bueno, me tiraron un, un salvavidas con una soga y más o menos me pude agarrar y salir así que miré el certificado mío de dry sim, realmente todo no, <risa> todo no tuvo un fiasco mucho valor realmente no, no, no, les voy a pedir que realmente que me regresen mi dinero porque el curso ese Totalmente desastroso Parece que era muy bueno teórico Pero para la práctica no funcionó mucho Así que bueno Esa fue la experiencia Sobreviví Después armé la nota muy interesante Pero creo que lo más rico fue la, la anécdota esta Y, y bueno Después de este, de este viaje nos encontramos en Bolivia Y creo que, que Ahí viene un poco lo más rico de, de la experiencia De lo que vamos a contar hoy Pero bueno, en el próximo bloque Con ese mirar que tienes, con esos ojos tan bellos, con ese mirar que tienes, con esos ojos tan bellos, que no me que lloren por ellos que no me Ayer maravilla fui, llorona, y hoy, y hoy ni sombra soy. No sé qué tienen las flores, llorona. Las flores del Campo Santo No sé que tienen las flores Llorona, las flores del Campo Santo Que cuando rasmece el viento Llorona parece que están llorando Cuando las mesas Igualmente, nada crea. La imagen ya existe en ese puente, en esa piedra y en ese acero. Solo espera revelarse ante la palabra del amor en la mano de un hombre. Veo que había estado bastante movido el asunto. Con razón, te, te veía medio que cuando te pregunté, Santi, respecto de tu viaje, medio que te sonreías y me decías, ya después te cuento. Medio no así. la quise contar a la experiencia porque era un poco ridícula, pero bueno. Es un material también para... Sí, me pare, me, mira me parece que viene justo para, el, para lo que vamos a charlar ahora. Bueno, le contamos a la audiencia que nos encontramos ahí con Santi en La Paz, en el aeropuerto, y la idea era... visitar un poco los lugares que no son tan conocidos de Bolivia porque de Bolivia se conoce el lago Titicaca eh, todas las, las ruinas que están a su alrededor pero dijimos le preguntamos ahí queríamos recorrer algo distinto nos dicen lo que tienen que recorrer ustedes es el camino de las Yungas porque ahí van a ver realmente la belleza de nuestro de nuestro país entonces es el camino tomen el camino que va a los Yungas Nosotros dijimos, bueno, bárbaro, debe ser un camino muy bello de montaña. El único problemita que le contamos a la, a, a la audiencia es que es, eh, tiene unos pequeños precipicios de unos 800 metros el camino y es haciéndose exacto del tiempo y mide 3 metros de, de ancho el camino, así que de repente estábamos aterrados, pero sinceramente las vistas fueron fantásticas. Las yungas son, como la llaman la gente del lugar, eh, el monte, le dicen, son... Eh, las zonas de montaña y de selva de montaña que hay en, en Bolivia. Son muy lindas, muy verdes, eh, con mucha riqueza en el paisaje, en la naturaleza. La verdad que fue muy, muy despejado para nosotros poder recorrer estos caminos. Sí, son zonas también de, de gran riqueza, tanto eh, natural como, como cultural. Porque imagínense que es el lugar donde se une la, los Andes con... Eh, la región del Amazonas Es una confluencia muy especial Son como las últimas estribaciones del Amazonas Que justo llegan ahí a, lo, a los Andes bolivianos Entonces es, esa definición es clara De lo que es el país La vegetación del Amazonas Y, y los relieves de, de la montaña que empiezan ya A ser más elevados Sí Y bueno, no fue todo tampoco tan, tan tétrico, tan, no, no nos asustamos tanto. Después de un, de un ratito nos relajamos un poco en el, en el micro o un par de historias que nos contaron que hubiera sido mejor si no nos las contaban. Y después de ir recorriendo más o menos a la hora justo el, el micro se detuvo y nos bajamos en lo que era un centro donde van a exponer toda su, su arte eh, artesanos de la región. Así que bueno, estuvimos recorriendo ahí haciendo un par de notas con Santi encontramos a... Gente muy interesante y entre esa gente que nos encontramos lo conocimos a quién, Santi? A Pierre. A Pierre. Ustedes se imaginen, eh, vamos recorriendo la zona, vendedores de, de telas, de productos bien artesanales y entre estos vendedores que venden productos muy regionales nos encontramos con un hombre flaco, alto, rubio, de ojos claritos, anteojos eh, estilo John Lennon, vendiendo también telas. Sí, estaba vendiendo todos tejidos muy artesanales, imagínense aparte lo, lo saludamos y nos saluda con un, un castellano con un, un acento a francés impresionante Así que no entendíamos absolutamente nada, decíamos ¿qué está haciendo este personaje acá Mi primer teoría era que se había quedado sin plata y bueno, estaba tratando de sobrevivir algún turista, algún mochilero Así que bueno, le preguntamos cómo era que, que había terminado en ese lugar y, y por qué estaba vendiendo estas telas, ¿no? Y nos terminó sorprendiendo muchísimo porque cuando lo empezamos a hablar nos dice, no, estoy vendiendo mis tejidos. Entonces nos quedamos como mirándolo y diciendo, bueno, tus tejidos que los se compras, los compras a alguien y, y los revendes, le preguntamos. Y dice, no, no, no, estos tejidos los realizo yo. Entonces nos quedamos pensando... ¿cómo? Y le preguntamos, ¿pero cómo es que estos son tejidos típicos de Bolivia? O sea, se nota, aparte llegan en una manufactura que es muy difícil de llevar a cabo. Se logra luego de mucho, mucho trabajo. Y se, él se sonrió y nos dijo, bueno, que si, si teníamos tiempo y nos interesaba, él nos contaba su historia. Así que finalmente le dijimos que sí, que, que nos interesaba, sobre todo que estamos siempre buscando nuevas anécdotas para el programa. Y nos contó que él en realidad era eh, había estudiado en Francia... Eh, diseño textil Sí, sí ahí lo que él siempre se le había interesado Era mucho sobre América Sobre los, los textiles que, tradicionales de acá Entonces él Para realizar su tesis de grado Había decidido Bueno, me voy a América Y voy a entrevistar a gente De, de allá de Bolivia Y voy a lograr eh, A ver, ¿cómo decirlo? Voy a lograr a través de fotografías, de entrevistas, de todo, ver cómo es bien la técnica y después la voy a traer para acá. para sí, Tenía casi la idea de, como de armar una, una especie de documental eh, filmando, sacando fotos, recopilando información sobre cómo la gente trabajaba eh, y cómo lograban esas telas tan magníficas que parece que el estilo étnico le estaba interesando mucho a él llevarlo a Francia. La cuestión es que eh, él... Imagínense, para gente que tiene tradición quizás familiar, de cientos de años de, de, de tradición, de aprender de padres, de abuelos, eh, cómo, cómo elaborar estas telas tan especiales, eh, no le van a revelar a cualquier occidental y más europeo, francés quizás, cómo, cómo ellos trabajan, o permitirle acceso para que, para que investigue un poco sobre lo que están haciendo. Así que bueno, nos contó que tuvo varias eh, negativas en, en sus intentos por, por explorar y aprender un poco más sobre este tema. Hasta que se encontró con, ya se estaba casi dando por vencido, se encontró con una señora muy anciana que tenía un taller eh, también que era de, de tradición de su familia. Y que esta señora le dijo que, que estaba bien, que él, él podía acercarse y, y que le iba a dar la oportunidad de compartir un poco la actividad que estaba haciendo. Pero le puso un par de condiciones, le dijo... Mire, joven, nos dice que siempre le decía joven. Dice, mire, joven, primero nada de fotografías. Después nada de andar tomando notas ni haciendo grabaciones. A mí eso no me interesa para nada, no me gusta. Dice, y una cosa, no me pregunte todo el tiempo cosas. Yo cuando realmente tenga algo que, que decirle, algo que realmente tenga valor, yo se lo voy a, se lo voy a indicar. Así que bueno. medio que a regañadientes nadie le había dado realmente le había prestado atención, nadie, nadie le había la había aceptado, dijo, bueno, está bien. ya que no me queda otra, acepto. Y nos cuenta que lo primero que le dijo esta mujer fue, bueno, mi, dice, bueno, él dice, bueno, yo estuve estudiando muchos años, seguramente ahora le voy a preguntar sobre los distintos tipos de, de, de nudo que hace para la realización de los tapices. Lo miró la señora y le dije, no, no, no, no. Primero vamos a empezar por lo primero. Dice, veo aquella habitación que tengo ahí, que tengo, la tengo llena de, de palos, todo eso, que está ahí medio desorganizado, que está lleno de canastas, todo medio arrumbado ahí. Sí, sí, le dice, bueno, vaya, vaya y ordénela. Y se quedó mirándolo, mirándola la señora, nos contaba a Pierre como diciendo, ¿de qué me está hablando esta mujer? Y así la tuve más o menos como tres o cuatro días. internado, limpiando todo, estaba lleno de canastas, de frascos, de cosas que él no entendía absolutamente para qué podían llegarle a servir. Dijo, bueno, esta mujer me quiere hacer pagar algún precio para, para, para, para enseñarme su saber, bueno, lo, lo voy a aceptar. Y fue así que, luego de trabajar un par de días, agotado termina y le dice la, la mujer, bueno, le dice, ya termines, listo, ahora ya nos podemos poner a, ya me puede enseñar cómo, No, no, no, no, le dice, no, tenemos que ir a buscar lana. Cómo que a buscar lana así? no se puede eh, no se puede realizar un tapiz si no tenemos lana. Así que dice que al otro día lo hicieron ir hasta la fue con la señora, la montaña estuvo tres días buscando lana, hablando con los pastores y cabe destacar que la señora esta mantenía bien la tradición, ¿no? No es que compraba todo ya hecho en una tienda, no, iba a las raíces mismas de cada materia prima para elaborar lo que hacía, era un trabajo muy muy bueno. Sí, sí. Dice Pierre que en algún momento no podía soportar la la, la, la situación. Dice, yo vine acá para aprender cómo se, cómo se realizan los nudos, cómo es la técnica. Le quiero preguntar conceptos, le quiero preguntar cómo esto se hace, cómo esto no se hace. Cómo logra ese, ese diseño particular. Además con los tiempos de hoy en día, en cinco minutos sacando ya. tres fotos... Tres fotos... siguiendo viaje... No, nos decía que tenía un protocolo todo armado... Que obviamente no le, no le sirvió para absolutamente nada... O sea, no le permitió sacar una foto... No le permitió tomar una nota... Nada... Sí, dice que... Otra situación inverosímil... Va un día de la mañana a la casa de esta señora... Y le dice... Bueno, hoy vamos a ir a la montaña de vuelta... ¿Cómo que vamos a ir a otra, otra vez a la montaña? Sí, sí, tenemos que buscar... Plantas e insectos... ¿Qué le dice? Sí, insectos... Sobre todo insectos porque no me quedan más... En ese momento... Pierre dijo, pero no, esta mujer o es o una curandera o algo, porque ¿para qué quiero insectos? Y lo tuvo toda una mañana buscando cierto tipo de como de vaquitas de San Antonio que eran de cierto color y buscando cierto tipo de planta. Y cuando llegó. Al final, después de. le hizo que lo separara todo perfecto. Y al final, ¿para qué era? Era para hacer la tintura de, de estas telas, porque le enseñó. paso a paso, de que no, dice, no, no vamos a ir a comprar algo, algo a, a una tienda, eso no me sirve a mí. dice Así que, mezclando, pul, eh, eh, pasando con el mortero cada parte de la planta acá, y después también le pidió para que le hiciera un té, de paso. Claro, no con los insectos, sino con las plantas. Pues, obviamente, <risa> no, con las la plantas. Así que, dice que Pierre en un momento estaba, que ya no, no daba absolutamente para más, Se le, iba, se le habían pasado los tiempos que él había dest destinado para, para hacer su trabajo de campo, por decirlo de alguna manera. La señora al final no le había enseñado nada y lo único, el, el único contacto que había tenido con, con él, con el bordado, con el trabajo en, en el telar, era estar sentado al lado de ella, sosteniéndole el, el telar que medio que se le caía abajo, arreglándoselo, O bien, o, se, o se, sirviéndole un té de coca, por ejemplo, mientras ella trabajaba. Así que en un momento estaba completamente frustrado, estaba a punto de irse porque encima la mujer nunca le, le decía nada. Y, y justo el día que dice: Bueno, hoy llego y le digo a esta señora que ya no aguanto más, que me parece una falta de respeto y que me voy, a, me voy a ir, la señora lo recibe con una sonrisa y le dice: Bueno, Pierre, hoy ya tienes todos los elementos para empezar a aprender. cómo se teje a telar Movimiento. Movimiento nos impulsa todo el tiempo. ¿Llegamos a algún lugar? Bueno, Santi, justo por, justo por eso me quedé pensando en tu historia de, de Nado en Seco cu cuando, cuando empezamos el programa. Porque qué mejor ejemplo que contraponer esa idea de, de Nado en Seco con, y, y con lo que le pasó a Pierre. Que había, ¿En qué sentido lo, lo ves vos? En el sentido de que él tuvo que... no A ver, ¿cuántas veces nos pasa que nosotros venimos con una idea, no? Y decimos, bueno, yo lo que necesito es saber tal cosa... Y cuando logre saber esto y lo voy a lograr saber de tal y tal manera... Voy a alcanzar tal objetivo y este objetivo me va a permitir lograr tal otra cosa... Nosotros es como que ya tenemos la receta armada... Es como que ya sabemos qué es lo que necesitamos... Cómo lo necesitamos, cómo lo tenemos que hacer... Y es, es muy particular lo que nos pasa cuando de repente... Es como que nos cambian el guion Es como que de repente nos dicen mmm, Me parece que no Y hay que empezar como a, a vislumbrar Una forma de aprender distinta a la que tenemos Una forma de acercarnos a, a conocer Que es completamente distinta de, de la que conocemos, de la que esperamos Y de la que buscamos Y bueno, si vamos al, al caso De lo que me pasó con el curso digital De internet de Nado en seco Hay algo que me quedó muy en claro Que si es solamente teoría no funciona para nada <risa> porque la verdad que conocía toda la teoría aprendí el movimiento del crawl, aprendí las manos, aprendí la respiración eh, un montón de información, eh, vi videos de, de los mejores nadadores del mundo emulé los movimientos, obviamente parado porque no había otra manera de, de emularlo mandé los videos, me dijeron que estaban muy bien muy bien realizados, pero nada que ver tenía esa experiencia con estar verdaderamente en el agua, estar ahí en el en medio del mar y... y Y ejecutar esto en la práctica Sí, es que pasa mucho Es como que muchas veces como quedamos, Nos quedamos con una idea teórica Y de ahí, aparte Construimos como edificios de, A partir de eso, es como, listo Si esto es así, entonces esto tiene que ser así Y empezamos a hacer una serie de eh, Inferencias O de suposiciones Que al, al final te, terminan siendo Muchas veces catastróficas Como por ejemplo Yo sé nadar porque aprendí a través de la computadora y te, te, te caes al agua y... Claro, o creerte que sabes manejar porque leíste el manual de instrucciones de un auto. No, Tal cual, me parece no que funciona. Le... No, no funciona. Claro, Uno puede leer sobre mecánica, todo lo que quiera, que no vas a ver cómo, cómo poner primero y salir andando en el auto. Definitivamente. Y bueno, en este sentido me parece que Pierre cuando se acercó ahí a la... a esta mujer o a la gente que, que trabajaba tradicionalmente el hilado, él fue con una idea también de recopilar información bastante, bastante enciclopédica de alguna manera, ¿no? de filmar desde afuera sin tener mucha experiencia y ya con eso hacer un, tener un acercamiento. Me parece que, que esa es la clave, hablar de experiencia, porque siempre cuando uno habla con... Alguien que se dedica a algo, a alguna tarea, a algún arte, sobre todo. siempre la, la palabra que se repite es experiencia. Por ejemplo, yo. cuando estábamos recorriendo el, el mercado. ahí donde Pierre estaba exponiendo sus. Eh, sus artesanías. vos veías que. Pierre era uno más. y que toda la gente. no le interesaba si era rubio, si era alto. Lo que le interesaba era que. Eso se, se ponían a compartir o, o veían el, la obra de Pierre y, y veían a alguien que sabe, pero que no sabe desde eh, saber cómo se llama el punto particular para realizar ese tejido o alguien que sabe la técnica específica para llevar a cabo cuántos metros tiene que tener, por ejemplo, la tela para llevar a cabo un poncho. Sino alguien que realmente ha trabajado, alguien que eh, sabe las dificultades, sabe... ...qué tipo de tela, de, de lana tiene que buscar si quiere realizar algo en particular... ...y eso básicamente, como nos contaba Pierre, no, uno no lo aprende de que alguien le diga... ...mira, esto lo que necesitas para hacer esto es esto... ...sino es enfrentarse una y otra vez con las dificultades y tener que lograr soluciones... ...y tener que preguntarse cómo soluciono esto... ...y ir descubriendo, ir creando y, hacer, y muchas veces dejar de lado algunas suposiciones que uno tenía... Sí, yo me acuerdo cuando, cuando estábamos hablando con él que en un momento me dice que se dio cuenta de que el, el... esto es gracioso pero dijo, el emblema de Nike funciona Just Do It él había ido con toda esta idea de, de recopilar información para después más adelante ponerse a investigar y tratar de hacer algo y simplemente se vio envuelto en una situación en la cual tuvo que experimentarlo y hacerlo y compartirlo, y me contaba que aprendió no solamente a hacer un tejido Aprendió lo que era tener paciencia, aprendió lo que eran las bases necesarias para, para hacer algo. Me parece que, que ese es el tema. Que a veces quedamos por sentado que tenemos como las bases necesarias para llevar a cabo cierta tarea. Y muchas veces nos tenemos que preguntar si, real, si es tan así. O sea, si realmente tenemos la, la capacidad para aprender lo que buscamos aprender. A ver, para. Sería como. Que primero hay que aprender a aprender. como que primero hay que, a, hay que aprender a aprender. Y hay veces que me parece que hay que llevar a cabo un paso previo, que es que primero hay que desaprender y dejar de lado una serie de cosas, una serie de ideas, una serie de concepciones, para después empezarse a poner en duda esas concepciones y decir, che, ¿no será de una manera distinta? Y Es, es muy cierto. Me viene a la mente que en la historia muchas veces... Hubo eventos o momentos donde donde las, las verdades que se consideraban universales en el momento... ...tenían que ser cuestionadas de base para, para poder construir algo más cercano a la verdad. Por ejemplo, en la antigüedad creían que, que el planeta Tierra estaba montado sobre cuatro elefantes... ...que era plano, y estos elefantes estaban sobre una tortuga gigante cósmica que viajaba por la galaxia. Tal cual, sí. O sea, para los, los primeros científicos, de alguna manera... en la antigüedad, que empezaron a plantear un modelo distinto, tuvieron que cuestionar, y cuestionar de base que esto no era cierto. Tal cual. Se me viene también en ciencia otra, otra, otra discusión muy grande que era, eh, ¿la Tierra es el centro de, del universo o es el Sol? Porque en ese, en ese momento no se hablaba de, de galaxia ni, ni de sistema solar, se hablaba de, de universo. Y era como un dogma, estaba instaurado que las cosas eran de una manera y todo lo que se construía, todo el conocimiento que se generaba, era a partir de eso. Pero hubo un, un momento en el cual eh, empezaron a surgir dudas y empezaron a surgir situaciones y contradicciones que no podían ser explicadas. Hasta que en un momento algunos pensadores tuvieron que tuvieron que dudar de, de esas bases. Y al dudar de esas bases tuvieron que generar algo nuevo. Me parece que La, creo que volvemos siempre a lo mismo La necesidad de empezar a dudar de nuestros supuestos Y empezar a preguntarnos Dónde se encuentran las bases que necesitamos para aprender a aprender El amor, como el sol, disipa la oscuridad. La luna resplandece cuando se halla frente al sol. El alma resplandece cuando se halla frente al amor. Si entre el sol y la luna se interpone la sombra, entonces se produce un eclipse. Si los sentimientos propios y la posesividad de lo mío nos hace diferenciarnos, entonces produce sombra. Y así, los esfuerzos por llegar al resplandor se vuelven inútiles. Musiquita que se me sale del alma mía Palabras que alguien me dicta desde otra voz Ritualitos que tiene uno para vivir Para seguir cantando bajo este sol Y cuando menos pienso las razones Brotan como verdades iluminándome el corazón El silencio de algún amigo me hizo aprender Escuchar lo que las palabras jamás dirán Y aferrándome de su mano pude entender Que una tarde puede durar una eternidad Y es cuando de repente su mirada Me hace por un instante olvidar lo lejos que vine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 me sale del alma a mí, intentando pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción, y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, llenar de versos mi soledad. Diario, diario de un viajero. Notas de historias recopiladas en la India. Un buscador de conocimiento, tras recorrer muchos lugares en busca de un verdadero sabio, llegó a un pueblo en Persia, en el cual decían que habitaba un maestro muy especial. Las fuentes eran de confianza, así que el buscador se encontraba muy ansioso por tomar contacto con este sabio. Llegó al pueblo y recorrió las callejuelas laberínticas, hasta que pudo encontrar la casa que le habían descrito. Golpeó la puerta y Y el mismo sabio lo atendió. El buscador le dijo que había estado durante meses recorriendo toda Persia y que él quería entrar en el camino del conocimiento y está dispuesto a todo por ello. El sabio lo escuchó atentamente y le dijo, ¿Estás seguro? ¿Sabes lo que le pasa a aquellos que emprenden este camino? Sí, sí, estoy seguro. Lo que sea, estoy dispuesto a pasarlo. Bien. Bien. Puedo contarte sobre este camino, pero hoy no. Mañana, mañana, mañana, sí, sí, sí. Mañana es el día perfecto para revelarte esto. ¿Me lo promete? Por supuesto, mañana es el día indicado. Y así fue que el buscador tuvo que esperar un día más. Para obtener aquello que tanto deseaba. Se encontraba muy ansioso. Al otro día, a la hora pactada, volvió a golpear la puerta del maestro. Pero nadie atendió. Esperó unos instantes y volvió a golpear. Nadie atendió. Un anciano que pasó caminando por la calle le preguntó si estaba buscando al sabio. Y le dio una mala noticia. Esa misma mañana habían decapitado al maestro. ¿Cómo? Dijo el buscador. ¿Cómo es posible? Meses de búsqueda, de anhelo y de desgarro. Por fin había encontrado a un maestro... Y justo en el momento que me va a revelar lo que quiero, lo decapitan. No, no, no, no, no, no, dijo el buscador. Él me prometió que me iba a revelar las verdades que yo busco. Tiene que revelármelo, le preguntó al anciano. ¿Sabe usted dónde dejaron su cabeza? El anciano le respondió que sí. Y le indicó que la habían tirado en un basural. Sí, en un basural, un lugar muy oloroso. muy húmedo y en la zona más pobre del pueblo. El buscador fue hasta allí y revisando entre la basura, encontró la cabeza. Se encontraba muy enojado, la tomó en sus brazos y le dijo con énfasis, «Tú me citaste. A este día y a esta hora. Pues bien, aquí estoy. Yo he cumplido con mi promesa. Ahora cumple tú tu promesa. ¿Cuál es el precio que he de pagar para entrar en este sendero del conocimiento?» Para asombro del buscador, La cabeza del sabio, del sabio abrió los ojos y le dijo, Muy bien, quería saber qué es lo que le ocurre a la persona que decide entrar en esta senda. Mírame bien, esto es lo que le ocurre. Bueno, ahora sí nos despedimos y eh, nos encontramos la próxima semana para un nuevo programa de La Manada. Entonces... caminos, buscando el conocimiento. Busqué las respuestas del porqué de nuestras acciones, pero no me llevaron a tu puerta. Alcancé tantas metas que pronto se terminaron. Planeé emprender nuevos senderos, pero eso no me llevó a tu puerta. Conquisté nuevos territorios en pos del saber y anhelé ir más y más lejos, pero también pronto se terminaron. Entonces me pregunté, ¿cómo te encuentro? Un día dejé de buscar. Y entonces tú me abriste tu puerta. Una vez más, la manada se dispersa en la llanura y en cada rincón de la ciudad. La manada.